d ンジェル、e l s u e ミュージック、そ s i c らミュージック、そよったらミュージック、そよったらミュージック、そよったらミュ a ジック、そよったらミュージック、そよったら チキンは私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとって Importa es que sea alegre y llena de vida. No me importa que sea una morena. No me importa que sea una c a t i r a A mí todo lo que me importa es que sea alegre y llena de vida. Tengo que encontrar esa acompañante. No importa que sea fe, r pero que sea elegante. Puede ser gordita, pero con picante. O una franca bella con un swing que arrastre. Y que tenga un dulce carácter. Un g i n e a y s e n c i l l o y bien interesante. Que no se q u e j a jova, que salga para adelante. No me pongo bravo, se d e s p a n 《que cuando te te voy a dar「この手を選んで」》